pues empezamos este debate sobre las estrategias para la Revolución. O ese era el tema propuesto, más o menos. Y en primera instancia pues, cabría determinar primero quiénes son los interlocutores. ¿no? Se puede apuntar quien quiera, no o gente que hable en nombre de colectivos o gente que hable en nombre individual. ¿no? para un poco eso, que no sea una mera intercambio de opiniones entre el público, que se establezcan unos interlocutores, ¿no? que, que tengan un debate, un diálogo, y, y a partir de ahí pues, que haya una ronda de preguntas entre el resto del público, entre comillas, y creo que ese debería ser el formato. ¿no? Entonces, eh, ¿quién se propone interlocutor para...? para hablar sobre el tema, para desarrollar su punto de vista. Levanten las manos. Vale. más, más democrático. Vale, pues entonces que sea así. Eh, entonces, si alguien quiere introducir respecto al, al, al tema del idioma, eh, podéis hablar en, en castellano, pero no sé si va a haber alguien traduciendo como se ha hecho antes, ¿no? No sé si alguien se propone para, para traducir, pero bueno, en todo caso eso, que la gente que no entiende euskera o lo que sea, que se, que se junte y, y que alguien traduzca, pero bueno entonces eh, doy la palabra al, al quien quiera comentar bueno por, por introducir de alguna forma el tema creo que es importante partir de desde qué plataforma analítica digamos analizamos la, la situación actual ¿no? para para definir para definir propiamente la, la estrategia de la revolución eh, en mi caso eh, esta plataforma es el, el propio marxismo ¿no? y creo que es interesante destacar que no es solamente una, una teoría de la dominación, en el sentido de cómo funciona el, el régimen de producción moderno, cómo funciona el capital, sino que es más específicamente una teoría de la crisis del capital, ¿no? en tanto que eh, lo entiende mmm, en, su, en el proceso de su abolición. Y precisamente esta abolición no, no va a ser un, un, un derrumbe automático ni mmm, por su propia evolución conduce a ningún a ningún otro... Eh, sistema superior ni nada del estilo sino que hay que introducir la dimensión política de qué agentes sociales y, y políticos van a van a hacer que esta crisis del capital sea efectiva ¿no? eh, a mi juicio este, este este agente digamos es el, el propio proletariado y he entendido como eh, sujeto político no he entendido como clase obrera tal como tal como existen en, en la en la sociedad moderna. ¿no? Eh, más decía, por ejemplo, que los capitalistas ven en, en el proletario solamente al obrero, ven solamente una, una categoría económica interna a su propia dinámica. ¿no? y Precisamente lo que hay que oponer es esta, esta identidad política, que se define, a mi juicio, en tres ejes principales. Eh, el primero sería el del proletariado consigo mismo, en, relación, en cuanto a su organización interna, cómo, eh, cómo se organiza políticamente, En, en segundo lugar, la relación del proletariado organizado eh, para con el resto de las eh, capas populares que dirige el proceso revolucionario y por otro, su actitud frente frente al enemigo de clase y, y al régimen burgués en su conjunto. ¿no? Eh, entonces, eh, para que se articule este, el primer momento de organización interna, el, el proletariado, a, a, mi, a mi juicio, tiene que partir de una teoría de la revolución. Es decir, ¿qué tiene por delante ¿no? en, en este proceso de transformación social? Y en, en la definición de, bueno, a día de hoy realmente, eh, con el repliegue organizativo que existe, pero también ideológico, en tanto que ni siquiera se tiene claro no cuál es este horizonte, no en el sentido de mm, estamos por el comunismo, que es, que es algo puramente nominal, no sin definir las mediaciones políticas para ello, el, el asunto no, no va adelante. Y presente eh, quería subrayar ese, ese aspecto ¿no? eh, de cara también a, la, a los debates que se han tenido antes en tanto que la definición de, de la revolución y de la teoría de la revolución de las mediaciones políticas del proletariado para ello es una tarea tarea primordial hoy porque no está desarrollada y porque tenemos que desarrollarla a nosotros ¿no? entonces eh, haría un poco un poco de énfasis en, en, en esa idea no en la necesidad de eh, la construcción consciente del comunismo Desde, un, desde una teoría revolucionaria y una teoría de la revolución también. Y bueno, no sé, lo comento como, como introducción y que, que se diga lo que, lo que se considere. Para mí lo que has planteado es palabras mayores, porque claro, yo en mis tiempos le leía más a Engels, a Egel, a todos, a Trotsky de la Revolución Permanente, porque claro, entonces todos estábamos encasillados en un, en una organización política, unos maoístas, otros trotskistas, otros, ¿no? Y dentro de los maoístas estamos la ORT y el MK, dentro, ¿no? Entonces, claro, es como volver a aquel debate, ¿no? me entiendes? Y me resulta a mí en este momento tan lejano tan lejano a, a, lo, a las inquietudes que estamos viviendo, porque además es verdad que nosotros hicimos un proceso revolucionario, Julina, se hicimos con la dictadura, luchamos contra Franco, luchamos con no sé qué y seguimos luchando, pero al escucharte digo, ojo, me resulta hasta cansino escuchar, porque no sé si es tan ideológico que todo lo que has dicho me tendrías que traducir en Porque me suena como tendría que coger otra vez los libros, ¿no? De, no sé, qué línea de estratégica, ¿qué es esto? Pues es que a mí ahora con cuatro esquemas que tengo ¿eh? con respecto a lo que es la… la lo que se me pone por de frente, qué es lo que tengo que hacer, igual me vale, igual por mi ciclo vital, ¿no? Igual a los jóvenes necesitáis más pero me resulta lejano, la verdad. Es como que igual me tendrías que traducir en... Te he entendido eh, perfectamente porque, claro, le he leído tanto el, el Capital y tantas historias que las tenía ya guardadas, ¿no? Por, por contestarte de alguna forma, eh, es pro, como bien ha señalado, el que existiesen esas discrepancias y esos debates ideológicos era correlativo de que existiese, si no un proceso revolucionario, mmm, sí si tentativas de ello. Y el hecho de que a día de hoy no se discuta sobre eso es mmm, la prueba más notoria de ese momento de repliegue que, que vive el proletario revolucionario. ¿no? Y creo que mmm, la reactivación de, de, de esos procesos de transformación revolucionaria pasa también por por esos debates. Que el hecho de tenerlos aparcados mmm, y en un cajón y que la discusión sobre estas cuestiones mmm, resulte cansina eh, es muestra, yo creo, de precisamente... Eh, la situación en la que se encuentra sumido, eh, sumida la clase trabajadora, de mm, unas mm, luchas eh, sin vinculación entre sí y sin horizonte. Y no sé, creo que, que la discusión sobre eso no es algo mm, del pasado, sino que precisamente tiene más actualidad, porque el hecho de que no ocurran es paralelo a que mm, no exista transformación transformación social. No estoy de acuerdo, ni quiero hacer homólogo, ¿eh? porque le tengo en cuenta la revolución permanente de Trotsky, tengo en cuenta también los cuatro esquemas de Marx y tengo en cuenta eso, ¿eh? no es que no lo tenga en cuenta, pero que quizás, no sé si en un plano, que no me he no venido aquí, es como, ¿cómo podríamos llevar ese lo que tú planteas a un término más práctico? no es al solo, ¿eh? ¿Podrías concretar a qué te refieres con un término más práctico, o sea, con, a llevarlo a un terreno más práctico? Bueno, pues pues por ejemplo, eh, él plantea cuál sería la teoría de la revolución, ¿no? ¿Qué teoría? Entonces, bueno, pues para hacernos más fácil en el debate, pues concretarlo más, porque para que haya más debate, no concretarlo, hacerlo más tangible, se podría traducir, digamos, inmediatamente, no en el sentido práctico, porque para que eso fuese una realidad práctica debería existir un proceso revolucionario y precisamente la discusión de esa es condición de que de que eso exista. Entonces, por anticipar algo de alguna forma o por poner sobre la mesa algo que se pueda debatir en un terreno más concreto eh, respecto a las mediaciones políticas que, que requiere la revolución, ¿no? Se puede discutir, por ejemplo, sobre la la forma que puede tener mmm, el poder obrero se puede discutir en muchas cuestiones, pero por ejemplo, por introducir algo y que creo que puede ser lo más lo, lo más inmediato, ¿qué plataforma política o qué mmm, espacio o organización política requeriría la activación de ese proceso y que de alguna forma lo encabezase? Es decir, mmm, es suficiente con, con el trabajo en sindicatos, se requiere la, eh, una organización eh, política que no se reduzca a ellos y que um, pueda articular con, con el movimiento popular eh, ese discurso. Um, creo que por ahí pueden ir más los tiros en el terreno de lo concreto. Darlo de alguna manera, eso de que hablas de que ahora mismo esto suena un poco a chino y demás, eh, es un reflejo de de que, de que el movimiento social, tanto no solo de la gente que estamos hoy aquí, sino de, de toda la gente que, que vive eh, en el Estado español o en Euskal Herria, eh, está completamente desactivada, completamente alejada de, de todo movimiento revolucionario. Y... Y lo que tenemos que intentar, si verdaderamente queremos hacer la revolución, es encontrar la forma más adecuada para para no solo reactivar a esta gente, sino también eh, dirigirla hacia hacia posiciones verdaderamente revolucionarias. ¿no? Porque reactivarlas eh, realmente se, se les ha reactivado en diferentes eh, casos. ¿no? Por ejemplo, el más famoso sería el 15M. El 15M un movimiento en el que en mogollón de gente se, se implicó. Se implicó por, por unos valores que que creían justos. Y, y ahora parece o no haberse quedado en nada o, o haberse quedado en un partido político que, que es Podemos, que no se sabe hasta qué punto eh, va a suponer un verdadero cambio. Eh, a mi juicio, ninguno. <risa> luego luego tenemos más ejemplos. Tenemos Gamonal, tenemos aquí eh, el caso de Arcelor, eh, tenemos diferentes ejemplos y, y entonces... Cuando hablamos de revolución no hablamos simplemente de, de un movimiento eh, de la gente porque se mueva sino un movimiento dirigido hacia hacia un punto más elevado que es el, el socialismo en primera instancia y, y en última el comunismo eso desde ya un punto de vista más marxista que, que creo que aquí no comparte todo el mundo eh, entonces ante esto mmm, nos toca estudiar nos toca nos toca ver cuál es eh, cuál es el fallo ¿Por qué, ¿Por qué un movimiento como el 15M se queda en nada? ¿Por qué, por qué a pesar de que tanta gente estaba eh, se interesó activamente por la política, mmm, ahora mismo eh, está en su casa tan tranquila? Eh, a mi juicio, es la falta de lo que, de lo que ha venido existiendo en, en todas las, las revoluciones, eh, al menos socialistas, que es la, la existencia de un, de un partido de los trabajadores, un partido comunista. Muchas veces se entiende el partido ahora como un partido que se presenta son las elecciones que se presenta eh, que intenta acopar las instituciones ya existentes yo no entiendo el partido de esa forma yo entiendo el partido como como el órgano eh, dirigente de la propia de la, del propio proletariado y no solo el proletariado sino de, de el conjunto de la sociedad que tiende que, que pretende hacer la revolución y y ese partido no pretende entrar dentro de las instituciones sino derrumbar las instituciones existentes, derrumbar las instituciones burguesas y construir el nuevo Estado. El nuevo Estado eh, que en su momento se llamó, que, o sea, que se conoce normalmente como el Estado Socialista y que ejemplos pues tenemos eh, la URSS en sus primeros años, eh, la China, eh, la China actual no, etcétera, etcétera. Eh, no sé, esto es un poco mi, mi punto de vista de, de la necesidad actual Eh, para la revolución, la necesidad de, de constituir ese partido, de reconstituirlo. Yo, si me permitís, voy a hablar de la vida. Eh, habláis de reactivar y de dirigir al, al proletariado. Eh, antes de eso, creo que Y cuando habéis hablado hay que generar una identidad política, Eso, si no pasa por la práctica, es imposible. Si no pasa por el cuerpo, en el caso de las mujeres, creo que lo tenemos muy claro. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito para que entendáis a qué me refiero. Eh, para muchas mujeres es muy común haber sufrido agresiones machistas o micromachismos, además, y cuando se lo cuentas a otra mujer, cuando lo compartes con otra mujer, se genera una identidad política. Eh, no sé qué tenemos que, que generar en, en nuestros cotidianos para, para generar esa identidad política, pero si no pasa por la vida, si no pasa por el cuerpo, eh, creo que estamos abandonando una parte eh, primordial de esa construcción colectiva. Nada más. Eh, bueno, volviendo un poco eh, a lo de antes, lo que yo creo que quería lo que querías decir era que como que vosotros nos contáis una idea muy, muy utópica, muy idealista y que está muy bien y que yo lucharía por ello perfectamente. Pero es como decirle a alguien que no tiene ni idea de cómo hacer una casa, va, venga, vamos a hacer una casa y decirle, sí, vale, vamos a hacer una casa y te dice él, bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues yo creo que hay que empezar primeramente por la autogestión y más que eso, antes, por la, el cambio interno y decir, bueno, yo realmente estoy siendo un ser capitalista y puedo ser, no sé, porque eh, vivimos en una sociedad de consumo, entonces, si vas a intentar hacer un comunismo, eh, reúnes a todo el proletariado, ganas las elecciones o lo que sea, pero resulta que al final te exigen cosas al Partido Comunista que realmente no concuerdan, pues creo que al final lo que hay que hacer es primero un cambio interno en cada persona, luego llevarlo a la autogestión, a reunirse esa gente que tiene esas mismas ideas y, y hacer algo parecido a un comunismo a nivel local y luego ya pues reunir todos los grupos locales y así hacer un partido con ideas pues verdaderamente orientadas hacia un objetivo común. Eh, a ese respecto se me, se me ocurre decir que lo, lo utópico no es propiamente la planificación de, de la práctica futura, de, de la práctica revolucionaria que tenemos por delante, sino precisamente el no hacerlo y el pretender llegar a ella sin, sin la realizan, la realización de esa planificación. ¿no? Creo que no son dos cuestiones contrapuestas, sino que, que van muy de la mano para realmente hacer ese cambio individual. Yo no hablaría tanto en esos términos, ¿no? pero para realmente empezar a construir... Mm, tú lo has expresado en pues, términos locales, pero mm, se puede entender de otra forma, ¿no? Para empezar a construir mm, comunas, si se quiere, para empezar a construir realmente una forma de vida colectiva eh, comunista, eh, hay que tener ese, ese horizonte, ¿no? Es, no es algo contrapuesto o algo que se va a llegar de un punto a otro, no se va a llegar desde la construcción de esa vida comunista hasta la estrategia, sino que mm, van de la mano, ¿no? que no se puede construir vida colectiva vida comunista al margen de esas de, de, la, de las relaciones eh, dominantes sin comprender esas relaciones y sin comprender eh, cuál es el horizonte de transformación de esas relación de esas relaciones y, y cómo se va cómo se va a superar eh, bueno eh, yo luego desde mi punto de vista eh, está bien que o sea que que no sé, yo por ejemplo, de comunismo sé lo justo, pero por ejemplo, lo que sí que veo es a mucha gente hablando sobre comunismo, pero realmente quien utiliza ropa de segunda mano o ropa comprada en un comercio justo, ¿sabes? O sea, creo que hay que llevarlo primero a un nivel ético, individual y luego sí ya a un nivel colectivo y decir, pues vamos a hacer este objetivo común. Porque eso es, yo lo que veo es ahora mismo a mucha gente que, que sí, que tiene ganas de cambio, pero realmente pues sigue en sus 13 de decir, bueno, pues eh, aunque me, ro me compro eh, ropa que no es de marca, pero igual tampoco es del comercio justo. Entonces, estás favoreciendo una sociedad capitalista al final. entonces Hombre, eh, Yo para empezar creo que El término comercio justo es contradictorio en, en sus mismos términos, o sea, lo, lo descartaría por otro tipo de razones, eh, pero creo que la idea de la formación de, de una vida individual al margen de, del régimen del capital es especialmente utópica a día de hoy en la medida en que eh, todo producto es producido en condiciones eh, asalariadas, toma la forma de mercancía Eh, etcétera y en la medida en que no lo hace el espacio al que se puede acceder de, del mismo es limitadísimo o sea una persona de hoy cuanto menos no a un nivel social mínimamente amplio puede construirse todos sus todos sus medios de vida es decir no se puede construir eh, una casa ropa comida el mismo vale. a ver <tose> en primer lugar eh, me gustaría y Y creo que es un punto en el que se ha hecho hincapié antes que no, que no se monopolice el micrófono y dejemos pues un espacio para gente que no haya hablado y demás. y O sea, cuidado con eso, eh, chicos y chicas. Eh, vale. Y luego, creo que el punto eh, no no es tanto pues eh, líneas más estratégicas, sino que lo que sí sería importante... Eh, aclarar es el encontrar un equilibrio entre, entre teoría y práctica. yo creo que eso es esencial porque siempre pasa que o hay sectores que que echan todo a la práctica y, y pues en las cosas se centran en las cosas más directas etcétera y luego pues sectores eh, que igual eh, se, se centran más en la teoría. Y, y realmente yo creo que no, no se puede forjar un movimiento revolucionario si no, si, si no se encuentra un equilibrio para ello. Y otra cosa importante, que por mucho que eh, existan gérmenes, organizaciones con un discurso eh, revolucionario, unas propuestas, etcétera es importante también la, la cuestión de lo que siempre se ha llamado agitación. ¿no? O sea, cómo encontrar las herramientas para no solo quedarnos en el nosotros, sino en encontrar más sujetos revolucionarios, o sea, más gente que se una a la... O sea, es obvio que con el auge de, de esta sociedad posmoderna postmo, eh, que se ha creado a partir del Estado de Bienestar, hay me, menos gente interesada por la política, pero es que yo creo que el punto principal es politizarnos, o sea, politizarnos a, a gran escala y, y no importar el mancharnos las manos para, para llegar a ese objetivo y y no sé, o sea, encontrar ese punto, ese eje que pueda unar tanto teoría como práctica, como medidas más inmediatas con medidas más revolucionarias. Yo, yo creo que pasa por ahí. marxismo y así, yo creo que hay cuestiones, aportaciones teóricas indudables que, que creo que hay que recuperar y a las cuales yo me he acercado recientemente, a pesar de llevar 25 años de militancia, pues no, no provengo de esa, de esa cultura política de alguna manera. Eh, y ahora me estoy acercando porque, porque creo que verdaderamente da herramientas que son indispensables, ¿no? Como lo he comentado en la charla anterior, El, el, el tema de la clase yo creo que hemos pasado, estamos en una fase de transición mundial otra en Europa y otra en el Estado Español y otra en Euskal Herria ¿no? o sea, hay un montón de transiciones que, que se entremezclan y se solapan una de esas transiciones es, yo creo que venimos ya de vuelta de, del posmodernismo de alguna manera, que he comentado también antes que todo el rollo de la multitud de no, ya no hay clases, ya no hay que el poder, siento mal el poder y todo este rollo Yo creo que ha quedado superado por, por la fuerza de los hechos y hay cosas, conceptos duros como el de clase y el de poder que yo creo que sí hay que recuperar y poner encima de la mesa eh, sin ningún tipo de, de escrúpulo. ¿no? Sin embargo, eh, el, el tema del partido yo personalmente no, no lo veo. No lo veo en sentido… No, no, eh, para empezar, no, no me parece, eh, haciendo un repaso histórico Eh, garantía de nada, ¿no? Es verdad que ha habido experiencias exitosas eh, de, de, de avances revolucionarios dirigidas por partidos, pero también ha habido un montón de barbaridades, un montón de fracasos, un montón de traiciones, un montón de corrupciones de, de partidos comunistas, ¿no? También. Entonces, de por sí no no es garantía de nada, ¿no? Y yo creo que cuando ha habido verdaderamente procesos revolucionarios no han partido, eh, valga la redundancia, de, de, de un partido exterior a la lucha, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las frases más famosas ¿no? de, de la Revolución Soviética, la de todo el poder a los soviets, eh, hace referencia a una cosa que, que ya existía antes de, del bolchevismo, que eran los soviets, ¿no? Entonces, eh, hace poco le escuchaba a Raúl Civecci hablar de el poder popular y él reivindicaba ese, ese mecanismo. el ¿no? de, Decía que, que muchas experiencias revolucionarias eh, exitosas y él reivindicaba esa metodología partían siempre de lo real, es decir, de experiencias populares autoorganizadas. Y él hablaba en América Latina, por ejemplo, ponía... Eh, en varios casos uno el, el, el mst en brasil movimiento de los sin tierra eh, hay que indicar que el partido que está en el poder con toda su esto es, se llama partido del trabajo con toda eh, también pues bastante en una deriva bastante penosa y, y reivindicada por ejemplo eh, eso coger esas experiencias y devolverlas de alguna manera eh, mejoradas o en intentar orientar eh, hacia hacia un avance más, más evolucionario porque es verdad que los, eh, el peligro de los movimientos populares los movimientos sociales es que se agoten en sí, en sí mismos en sus en sus reivindicaciones concretas y no, no vaya más, más allá ¿no? otro ejemplo que ponía era los seis meses de ocupación de la ciudad de, o de liberación de la ciudad de oasaca en méxico eh, además lo ponía porque indicaba que las experiencias de poder popular pues eran mucho más complicadas en la metrópoli en las ciudades donde el control policial y demás es exagerado y era más fáciles pues en, en, por ejemplo en el tema del mst o, o en Chiapas, etcétera en zonas rurales y demás pues hay por estar eh, alejado de los centros de poder, Y por la orografía y demás, pues hay, hay más posibilidades de desarrollo de poder popular, ¿no? Y, pero como caso de Metropolitano, eh, eh, comentaba los seis meses, yo desconocía totalmente esa experiencia, una ciudad totalmente eh, liberada en seis meses y de desarrollo de poder popular, ¿no? A mí personalmente me interesa mucho más eso, me parece que está mucho más cercano de, de, de la realidad. Y en principio yo... En principio tengo suspicacias respecto a, a partido como ente totalizante, ¿no? de que quiera, que quiera va a abarcar todo. Yo no digo que haya que, que tenga que haber una coordinación y demás, pero yo creo que desgraciadamente estamos bastante lejos de eso en, en estos momentos y me interesa mucho más eso la, la construcción de, de poder. Y creo que en ese sentido tenemos que aprender del capitalismo. Me eh, decía un amigo otro día y me gustó mucho que capitalismo, que es lo que funciona, ¿no? Hay, hay revolución, una revolución que resiste, todo, todo respeto para la cubana y, y bueno, eh, Venezuela está ahí con todas sus contradicciones y demás, y, pero pero decía, lo que verdaderamente aguanta, ¿no? Lo que verdaderamente triunfa es el capitalismo, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se organiza el capitalismo? Pues el capitalismo realmente no tiene un centro neurológico de poder, ¿no? Tiene muchos, ¿no? Pues me, decía, me decía uno un poco más de, de vuestra onda, decía, no, ¿qué? Okay, ¿Y el FMI y el, la OTAN y demás? Pero tú realmente eh, quitas cualquier pata de esas y el capitalismo no se cae, sigue funcionando. Pues se puede debilitar o no, pero el imperialismo, pues, sí, es una, la OTAN es una herramienta más, pero puede funcionar perfectamente sin ella, ¿no? Eh, y es mucho es multiforme es contradictorio tiene muchos centros a veces entre ellos en lucha y yo creo que el poder popular eh, como la vida misma tiene que ser eso no tiene eh, eh, muchas resistencias que hablen entre ellas que se enfrenten entre ellas que se interpelen entre ellas pues como lo está haciendo aquí últimamente mucho el, el movimiento feminista y, y yo creo que hay un crecimiento a, a partir de, a partir de eso no ella y, y, y el propio ritmo de la lucha nos dirá si tiene que haber una, una coordinación en una aglutinación aginación mayor pero yo para mi gusto yo, yo creo que tiene que ser mucho más más horizontal más cercana a un círculo que a una pirámide y ¿no? Pues comento yo un poco. Eh, bueno, eso de que dices que el capitalismo no está centralizado eh, bueno, es bastante matizable. Eh, para empezar, porque eh, si sí lo está en tanto que existe un Estado que es el que legisla, que es el que eh, concentra la, las fuerzas armadas y, y es el que se encarga de pues, alguna forma de, de ejercer el poder. ¿no? Y la burguesía es, eh, utiliza el propio Estado para para para ejercer su poder sobre el proletariado o sobre las distintas capas de, de la sociedad. Eh, que vale que luego existen más estados y, y ahí ya es más difícil entender eh, qué es eh, cómo se da la centralización, pero esto en los en el bloque socialista no tampoco se daba a rajatabla. Sí que había cierta centralización, pero pero decir que la comparación no me parece del todo adecuada porque aparte de que eh, lo que se haga en el capitalismo no tiene por qué funcionar en, en, el, en el socialismo, eh, me parece un poco que que el pensar que en el capitalismo no la, las cosas no están centralizadas y no y no atienden eh, todo a un sistema eh, centralizado del poder y, y de división del trabajo Eh, es erróneo, porque ciertamente es así. Eh, luego, respecto a por qué consideramos que, que debe existir una centralización eh, en lo que es el movimiento obrero y, y lo que es eh, bueno, pues el, el propio Partido Comunista, eh, no es porque nos guste, no es porque si fuera por nosotros eh, lo haríamos eh, de forma horizontal. Eh, pero no es una cuestión de, de gustos, sino es una cuestión de de confrontar a, al enemigo de clase que es la burguesía y, y se, da la, se, se da la conclusión de que de que si, si nos ponemos en estructuras horizontales eh, no, no tenemos una estructura eh, lo suficientemente capaz de combatir a, no solo a la burguesía como, como clase económica sino a, a los propios intereses de la burguesía o a los propios intereses eh, capitalistas que tiene uno mismo ¿no? y los propios militantes entonces eh, al aplicar el centralismo eh, tenemos alguna de alguna forma una estructura de defensa ante diferentes eh, líneas derechistas que puedan surgir en, en la propia organización esto se, se ha visto en que, qué bueno pues eh, realmente quienes los únicos que han conseguido eh, llegar al poder los únicos que han conseguido eh, derrocar a, a la burguesía del estado pues han sido eh, organizaciones centralizadas de del partido, de, o sea, de, de tipo partido. No se me, a mí no se me ocurre ningún ejemplo que, que haya logrado llegar eh, con vías horizontales a, a esa estructura, o sea, a, un, a, un, a una revolución que, se, que, haya sido, que haya conseguido ser estable. Tenemos ejemplos en, pues por ejemplo, la CNT en Barcelona, en la Guerra Civil, duró poco. Eh, tenemos ejemplos en eh, la Comuna de París, Eh, que si bien no, no era anarquista, era no tenía esa estructura de partido, eh, también duró bastante poco. Mm, no sé, más ejemplos ahora no se me ocurren, pero hay bastantes. a ah, los kurdos, podría hablar de los kurdos, si ¿sí queréis. ¿Eh? Los zapatistas están ahí. Los zapatistas. Bueno, los zapatistas, no no sé tanto, pero, pero podemos hablar de los kurdos. Eh, los kurdos tienen, aparte de toda la estructura que tienen, tienen un parlamento de tipo liberal con diferentes partidos y una de, de sus eh, bases principales, en la que se sustenta todo el sistema kurdo, es la propiedad individual. Esto a mucha gente se lo olvida. Entonces, cuando su, su base principal es la defensa de la propiedad individual, yo no sé qué tipo de revolución puede haber ahí. Cuando, aparte de todas las estructuras que tienen montadas, Eh, admiten eh, un partido liberal con diferentes partidos admitiendo cualquier tipo de ideología y admitiendo eh, la introducción de la línea burguesa dentro de, del futuro, de la futura sociedad kurda, mm, yo no sé qué revolución puede haber ahí, más allá de, de una falsa esperanza, puesto que ahí los medios de producción siguen siendo privados, la clase dominante sigue siendo la burguesía. Entonces, mm, no sé qué se habla ahí. Aiko lagitzen berbaiten gaur horrengo egoera inguruan eta pasaudian egoera inguruan, ez? Eta normala da, esati hori datorren irautzako estrategia, ez? Ta orduan ideakoten refleksinua da pizima, ba bueno, alde horratik komentatzen da, ba bueno, e, pasauden irautza batzuk ein baten ba lortu injaulu helburu batzuk, ez? Eta irautza sozialista dituko horrek, estatu sozialista horrek Nik ez du gustena ingarbi euren helburu horrek lortu geinek ba estatuen boterera aiaudialako sovietarbatasuna Kuba Txina, e, China boteri hartu dobe baina irautza horren oinarri ideologikotan hori horietan helburua helburua izan aiaurtia gizarte batera komunista eutitakoa nun etzan klase sozialeak egongo jabetza pribaturik etzan egongo bez dirua abolingo san orduan dakun arazo hori da, dakun arazoa, da, irautza sozialistak be, ez hoia lortu, egon helburuak. Ez bakarik ez da hoia lortu helburuago, eta irautza sozialista pasaduan lekutan, ba, frakasa horien jauia zentzu horretan. Sobietar Batasuna desagertu izan, China, Vietnam, liberalismoa ba, pasadu dira, orduan, hor arazoa ondibaku. Ba, arazoa, bueno, nik ikustotena, e, bidea igual batzu garbi ikusten dago, eh? nik ez tog garri ikusten bidea, Ero partiduan kontu eta ez da gehiagun zuela definitzen un partidua, esadizu hor partiduan kontra moan asaldusa da, eh Gramsci zan, ba, marxista italier bat eta beak partidua definitzen duen ikusten organizazio moan, ez? Ta ordon badauz partidu batzuk antipartiduan isenian berbaiten da goia. Ta adibidez ba anarkistako izango izan. Ordan hori ondo definitu biakoen satik, e, igual partiduan kontra berbaiten da baina gero partiduakoi, antolak eta bat talakoi. Orduan, ba, Olako Reflex Newark. Sí, un poco mediante que ha avanzado el debate, se han puesto encima de la mesa no varios elementos como, sobre todo quizá el de la organización, ¿no? porque en el, en el tema sobre que hay que realizar una revolución para abolir las clases sociales, creo que más o menos nominalmente estamos todo el mundo de acuerdo, o casi todo el mundo. Eh, entonces, se ha puesto encima de la mesa el problema de, de la organización Eh, histórica política de esa, de esa clase a la hora de, de poder emanciparse y ahí se ha visto no que, que sí eh, podemos tener eh, discrepancias no bastante importantes entonces eh, se ha propuesto sobre todo el tema del partido y se ha propuesto también eh, la negación de, de ese esquema no a la hora de la superación entonces eh, yo preguntaría también haría una pregunta un poco al aire Si no es el partido, ¿qué, qué clase de organización eh, de la clase haría falta para, para superar el estado eh, histórico del capitalismo? ¿no? Haría esa pregunta al aire. y ¿Quién es bueno? Bueno, nik ere zauka batele garbi. Nik, nik antolakuntzaren beharra, por suposto, eh, ez dutukatzen. Ni garbitz egiteko nire nondin atorren, golain, e, e, e, eskia hartzale deitzen den hortatik nator, emailen egubezen hortatik, Ne guztiz, orain dela urte asko e, galdu zitu bere doai onenak, eta bere doai hoik, ne guztiz, zidean dialektika bat oso, oso emankorra korra e, iru elementuen artean, zela, autu antolakuntza, e, antolakuntza eta antolakuntza irautzaia. Bai? Ne guztiz, iru elementu hoiek e, ezin bestekoa dira, baina horrek ezzu esan nahi bata bestearen gainetik e, dagoenik. autoautolakuntza e, bizitza bera da izan ittzen du ere e, e, autodefentsa e, bai klas autodefentsa bai au autodefentsa, bai autodefentsa feminista, bada, jendea arazo baten aurrean eraso baten aurrean elkartzeko zea hori ba, pf, gure jenetan dago ez. Eta hori, horiutala oinarria eta eta e, hortikan eraikitzen den guztia izan behar du horren zerbitzura. Ez hori eh ez susentzeko, esanulatzeko, baiz eta auspotzeko, askatzeko e, eta bares. ez. Eh, mailan litzateke ba antolakuntza, ez? Ba, izan zen izan daiteke ba bat, sindikatu bat, edo emakume talde bat, edo kale borroka talde bat, edo denanakoa, ez? Eta, eta horrengo alitzateke antolakonde irautzailo bat, edo batzuk pues, pentsatzen dutenak aratago, ez? E, Borroka zehatzetatik e, aratago, baldaketa horoko baten batean alde lan egiten dutenak. Nen ustez, iru elementoien arteko e, dialektika da e, aldaketarako motorra. E, Uztote, horrekin... Or, e, Egin daiteke ez duta hainbeste esagutzen e, e, munduko esperientziak, baina ekideak esan duen mesala, soritxarrez uste zirabazi dutenak ere, e, e, bueno, izan da garaipen, sehatzak, temporalak, uka esinak ere, zengoizean horreko e, itzaldian, ez dakit noiz, e, esan duen mesala, badire sozialdemokrazia guztia, ongizat estatu guztia eta bar, egzistitu ba da izan da labur segolako besteak beste, ez? Ba, ne ustez, gero kontekstua da, ez? E, Nunzu, Europan gaude, e, Ipar e, aberatxean, naiz eta krisian egon, eta, abiez, ni e, azken alde honetan e, irakurtzen arizen zen elementu bat, ta, nahiko interesgarria dutzen zaidan da autonomia italiarra. Ni berez irekita nago, ez eh? da guztietara. E, Euronistu autonomia eta leharra, bai historikoki, bai testoinguruari da okionez, nahiko gertu daukagula eta iluditzen zai, e, kriston potentea izan zela. Egia da, e, beraiek ere, aitortzen dutela, behitxize momentu bat, nolai, blokio, batik, e, blokio batekin orkitu zirela, e, e, piskat, e, ba, mogimenduaren azkundea, irantzun armatua, ez, eta pautenearen arteko talka horretan ba, nola baita e, galdu egin ziran e, aparte gutzita jakina erpresio gortitza eta ba, ez. Ez, dakit, nik ere ez daukadagari, experimentatu behar dugula, baina aurreko itzaldian esan duan bezala, nena ustez urgenta, lehentasun urgentea da, e, jendea, jendearekin elkartzea, e, konfiantza berreskuratzea, berreskuratzea eta, eta, ba hori, e, lehenkideak esan duen mesala, mugen du, feminista diakioen, ezin artean ere, hori pasatzen da, beraik esaten duten mesala, gopuzetatik. Hau da, zuka, e, begietara begiratu, elkartuoz, e, eta, eta, eta, eta antu latus. Eta, eta, hori, hain e, urgente, hain larria irutzen zait, eta hain urrun ikusten dut e, alderdiaren edo hartzeko estrategiarengenteatatik ba, ba, ba e, lehen ere esan duten bezala ban desfase honea ikusten detut eta gehiago ikusten garapen hori bairu hiru hiru elementoien artean, ez? Eh antolakuntza eta antolakuntza irautzailea Bueno, respondería al compañero, si no es el partido, qué otra forma de, de organización podía ser. Solo te puedo decir que que todas las formas de organización que han sido lideradas por partidos, no solamente como entendemos el partido en, en el siglo 20 pues han sido finalmente corruptas y han sido un poco... Eh, ...absorbedoras de, de, de la fuerza y el apoyo popular. Cuando digo partidos, la experiencia de partidos en esta tierra que vivimos... ...pues lo que hoy conocemos como partido nacionalista vasco, partidos carlistas... ...los partidos propiamente casi de, de familias llevan arrasando esta tierra muchos, muchos o por lo menos un, no sé unos siglos... Entonces, yo ahí sí sí veo que, que el partido es una experiencia realizada y fallida. Fallida porque efectivamente genera grupos de poder que reparten, diríamos, intereses para, para los propios y dejan fuera cada vez a más gente. Sin embargo, sin embargo, antes se ha hablado, por ejemplo, de los zapatistas como una forma de organización sin, sin partido propiamente. Una, la experiencia de, de Oaxaca también fue una experiencia reconstituyente, porque pueblo organizado en todos sus términos, desde los maestros, la sanidad, las mujeres, los indígenas las diferentes eh, los diferentes pueblos que, que conviven en, en ese territorio y y entiendo que, que un poco el, el elemento que, que puede conducir la, la revolución no, no es el partido sino es un poco sí el eh, ...asumir una, una conciencia, combatir el capitalismo con, con tus propios medios... Aso, ...asociarte en los, en los niveles de base, barrios... ...las experiencias de, del 15M, a pesar de que se puedan ver un poco fracasadas... ...también redirigió a muchas personas hacia los barrios... ...y desde ahí pues trabajar en estructuras más, más, más pequeñas de base... Y eso pues también está facilitando pues mutualidades en, en, en la base que, que son de, de, de tener en, de tener en cuenta El, la revolución la revolución efectivamente a todos nos gustaría que se produjera en nuestras vidas pero vemos como en la historia se, se van produciendo revoluciones que que cambian el pulso de alguna manera que se intenta imponer en ese sentido tenemos que pensarlo también en un, en un periodo en un periodo amplio y efectivamente construir desde desde abajo ahí está el, el camino y entre todas y todos eh, bueno yo en mi opinión creo que los partidos Eh, son algo inanimado, no son un problema, simplemente son un concepto. Y al igual que los bancos o, o que el dinero, ¿no? Porque, o sea, no es que sean malos o buenos, simplemente es quien los gestiona. Yo creo que el problema es más humano que, que pues eso, de esa palabra prostituida al final. Entonces, eh, no estoy defendiendo a los bancos ni al dinero, Ni tampoco a los partidos, porque no creo que se pueda gestionar realmente un grupo de gente, no sé hasta qué nivel. Pero eh, yo creo que, que la única manera de poder controlar el poder es haciendo una autogestión a nivel local, porque es a lo que llegas. O sea, yo ahora mismo no puedo ir al Fondo Monetario Internacional a protestarle cualquier cosa sí que puedo meterle presión al alcalde de mi pueblo y exigirle cosas, creo. eso es mi opinión. Yo la verdad es que igual estoy yendo de un sitio a otro, pero yo siempre he militado en partidos, eh, ahora no milito pero soy simpatizante de un partido y la verdad es que los partidos, yo soy lo que soy, como antes he dicho que era sindicalista, y que nací del sindicalismo y que gracias al sindicalismo tuvimos un ambulatorio y tuvimos condiciones, lo mismo que a la vez que éramos sindicalistas, no desde el punto de vista solamente en el entorno laboral y también eh, luchamos a favor del aborto y del voto de la mujer y de todo, y gracias a un partido que lideró, porque si no, solos, imposible. ¿eh? Y yo tampoco no estoy de acuerdo que eh, pongamos partido igual a burocracia, A, que eh, no sé está aquí no las atten de deras. eu queás que, que desmoizatzenula ni nada por el estilo. Yo creo que eso me parece muy perjudicial. Yo militante, toda la vida he sido un activista toda la vida. Eh, y así eh, creo que hacemos flaco favor al sistema eh, creando un sistema antipartido. Otra cosa, es que los partidos, para mí, no tienen ningún sentido si no están enraizados con los movimientos sociales y si no, están eh, bueno creando eh, escuela para los movimientos sociales y que no tengan nada atrás. Eh, no sé, eh, yo hablo desde mi experiencia. Somos una asociación de pensionistas y jubilados con un movimiento que estamos creando que más gente que, que luche por las pensiones, por las eh, que lucha un montón de condiciones. No quita a que estemos con otros movimientos sociales para eh, juntarnos, pero, desde luego, creo que no se puede hablar de todos los partidos que son o corruptos o que todos los partidos desmovilizan, porque, vamos a ver, la historia, lo que hemos hecho nosotros contra el franquismo, no ha sido más que organizados en partidos políticos. ¿eh? El franquismo lo luchamos juntándonos todos los maoístas, todos los antifascistas, todos los trotskistas, ...contra el franquismo y ahora también nos juntaremos todos contra pues contra todo el sistema neoliberal. Pero yo creo que tan válido es el que esté de acuerdo, que no hay que formar ningún partido... ...pero cuidado con demonizar a los partidos que le viene muy bien al sistema. ¿eh? Porque hay gente que militamos o hemos militado en partidos que hemos dejado la vida... ¿eh? ...y mucha gente que se ha tirado al monte dejando unas situaciones... Quiero decir que no podemos eh, decir partido igual a otras estructuras, burocracia y tal, o no. Gente que nos hemos pringado y que sigamos pringados y en las luchas sociales, no la militancia entendida como carné y vivir del cuento. Bueno, pero igual sí que se puede decir partido igual a burocracia, no sé, bien, no sé cuántos, o sea, sí se puede decir. Sí, sí, sí, sí, sí. sí puede decir, Pero para eso estamos para voy a hacer una reflexión al hilo de esto del partido igual a la burocracia que como bueno, partido yo sí que entiendo partido como organización eh, y sí que entiendo partido como organización que no tiene por qué ser o son sea, los artistas pueden ser un partido para mí son construyen un partido del no partido como se ha dicho antes. Eh, tiene, tiene hay, hay, un, hay un ideario, hay una, hay una utopía real, realizable y hay unas ideas fuertes que, que empujan, que muchas veces se basan en la vida cotidiana y muchas veces se basan en lo, en lo que has leído en los libros, pues por una cosa o por la otra. Lo que sí que creo que es una cuestión de interés de cada organización es el cómo se organiza se organiza eso. Y ahí, ahí vamos a a, cuáles, a a dónde se toman las decisiones, cómo se toman, si hay mandatos revocables, si no, y a manos de quién está todo eso. Y ahí yo creo que sí que hay una deriva autoritaria generalizada, que bueno en algunos lugares está intentando cambiar hacia órganos muy verticales que no pasan eh, por, la, por la democracia interna, sino que pasan por otro tipo de, de, de maneras de gestionar ese poder, ¿no? Y creo que, como ha hecho antes el compañero, bueno, yo también estoy en la de Archale, así lo, lo dejo claro antes, aparte es el feminista, eh, que tiene que parecerse más al círculo que a una pirámide, ¿no? Y en eso estamos algunas trabajando. Bueno, un poco volviendo a qué otras experiencias que no se hayan organizado a través de partidos han tenido éxito. Bueno, en la, guerra, bueno, en la, en la revolución que se hizo en, del 36 a mayo del 37, si duró poco no fue porque la CNT fuese una organización horizontal, duró poco porque la diferencia de la correlación de fuerzas pues era la que era eh transformas al mando de, de la República finalmente eh, prácticamente se quedó el PC que era una organización bastante vertical y bastante bueno, y dependiente de Stalin y de sus armas y tampoco lo consiguió. Y con respecto a con respecto a la cuestión de los kurdos y bueno, pues hombre, hay que diferenciar, se que hay que diferenciar el kurdistán de Irak, el kurdistán en, en Turquía y el kurdistán en, en Siria. Y sobre que haya una, un parlamento donde haya fuerzas burguesas, pues te diría que, ¿qué vas hacer? Matarlos a todos. O sea, si de alguna manera se trata un poco del confederalismo democrático, que es la propuesta política de, de los kurdos, la de Oriva de Ocalan, que inicialmente venía del marxismo leninismo y derivó hacia el confederalismo democrático, pues lo que intenta es decir, bueno, el país es el que es, o sea, la gente es la que, es, o sea, aquí vivimos árabes, vivimos kurdos, hay gente que, que ha tenido más suerte o que ha colaborado y tiene un nivel de vida mejor y otros que tienen un nivel de vida distinto y al final al final tienen que tienen que entenderse todos, o sea, no puedes, digamos, bueno, eliminar físicamente al De alguna manera hay que idear algún sistema donde si unos quieren organizarse de una forma lo puedan hacer y si otras queremos organizarnos de otra manera también podamos hacerlo. Y bueno, pues yo lo dejo aquí porque no sé el que la, la charla, pero... ¿Alguna palabra más? Bueno, yo igual sí iba a responder en mi nombre a ciertos temas que se han propuesto aquí sobre el tema de la organización. No creo que sea tanto eh, decir como premisa, ¿no? Partido porque sí. no Cuando se por parte de los comunistas se habla de que hace falta un partido, se habla porque de alguna manera se considera que es la capacitación de la clase para poder llevar a cabo los fines que, con los que se propone entonces se parte también de de se parte de la idea de que para conseguir un fin quizá no puedes tener dos maneras o muchas maneras diferentes de organizarse ¿no? sino que precisamente se piensa como la capacitación a muchos niveles teórica en el sentido de eh, delimitar cuáles son los amigos y enemigos de, del proceso del cambio que, que quieren llevar los comunistas a cabo. Y para eso hace falta una labor teórica sin dudable que analice objetivamente, si se quiere, o de manera económica esos eh, procesos económicos que salen en la sociedad, y la relación de la propia clase con el resto de clases no, no solo con, no sólo pensándose a sí misma sino la relación que tiene la propia clase proletaria con la burguesa o con la pequeña burguesía etcétera entonces en ese sentido se habla de los comunistas hablando de partido como la capacitación organizativa para llevar a cabo eso esas tareas y esa capacitación aparte de, de cubrir esos elementos teóricos también cubre elementos propiamente or, organizativos y que se llevan a cabo en en, una, en unos parámetros determinados en el sentido de que, por ejemplo, para, para combatir la burguesía nacional quizá no se puede combatir de cualquier manera, ¿no? Se parte de, también de un, de un análisis eh, que pretenda ser eh, lo más acertado posible para combatir todas y cada una de esas estructuras. Por eso, Quiero hacer hincapié en que no se no se quiere poner el partido como una priorismo no como algo que está dado sino que deben hacer del propio balance que se hace histórico y también del propio movimiento y de las propias que se hablaba de las propias de los propios fracasos de experiencias históricas antepasadas y a la luz de eso plantear la necesidad o no de ese partido nosotros planteamos que, que aún habiendo errores eh, y que en las experiencias políticas pasadas Que ha habido por parte del comunismo hay han podido eh, históricamente eh, acabar perdiendo su línea digamos revolucionaria y acabar abrazando la línea del capitalismo porque todas esas todas esas experiencias al final han devenido en, en experiencias capitalistas tanto china como, como cualquier otra experiencia como en la urss etcétera eh, digamos el análisis que se hace de eso no es mm, solo para negarlo hay que andar muy, con mucho cuidado cuando se se estudia también la historia, ¿no?, sino que se pretende estudiar a la luz de... Pero bueno, la… pero quizá el problema no ha sido el partido de primeras, sino que a esa conclusión podemos llegar una vez habiendo estudiado muy en concreto qué ha pasado políticamente y quizá lo que, ha, lo, que ha, lo que ha ganado en esa línea, el problema no es que era el partido, sino que ha ganado una línea dentro del partido. Y entonces, plantear el partido como algo monolítico, casi ha igual en la experiencia bolchevica o en la experiencia china, por ejemplo, creo que está bastante lejos de la realidad, ¿no? Más allá de que compartan el mismo nombre, partido, más allá de eso. Me refiero, cuando se pone a estudiar uno esas condiciones históricas y políticas, ve que incluso la, la propia formulación de partido ha ido, no cambiando eh, esencialmente, pero sí cambiando... Eh, su manera eso de, de capacitarse para luchar contra la propia burguesía y cuando se constata que no ha sido suficiente, quizá lo que hay que pensar es cómo mejorar esa o nosotros pensamos que hay que mejorar, digamos, esa manera de, de de organizarse en qué elementos ha fallado, no la propia manera de organización, no digo porque parece que o es una cosa o es lo contrario, ¿no? Y a veces no las cosas no son tan fáciles. Un poco para, para dar un poco perspectiva también a a como se plantea el, el debate, ¿no? porque eso se ha planteado igual sí, bueno, una manera un poco apriorística, pero más allá de eso, eh, abrir un poco también hacia, hacia esos aspectos, que no es solo blanco y negro, sino que, que cubre más aspectos. En dik aduides, unxe, vea <risa> que sandauena ikusten dut, partido baioze oso sinpia muan pentsaintzat batez partiua ikusten mu organizazio muan antolaketa muan absurdua antolaketa dike segotia ni pentsaitzen dut oin hemen gauzela gune hau partido batek kudeatzen duelako baina bueno gero hori pilimat komentaiten ba pasaudian esperientziak eta hola eta ni aguten beste reflexio bat bueno eta neria ba antiezarroismotik eh garatuta duena eh zen bateraino E, frakauza duen esperientzia sozialistak e, industrializazioan ondorio. Honekin bioten esan da, bizigara mundu industrial oso ahundi baten, eta horre segura dago esan, horre gura esan lan banaketa eta bat egon bideala, pertsona bakoitza espezializan da lan baten hau ba, dana aurreatateko, beste lezinezko izango esan, eta lan banaketa eta ahundi horrek egin baten erugaten dagoe bai, helburu ba, sozialista batzuk ez betetia. Ba, adibidez, hobieter bat azunian, helburuasan ba, sobietak hainketia, ainketia, sobietak boteria egitea, helburu hori ez egin lortu, arrazoi askoatik. Gero gerra bat etorri izan, eztan posible, eztan posible, Zatik, e, langileak ezin zian egon hor egunero politikan parte hartzen, ez? Orduan, claro, e, gizarte industrial bat aurreatateak lan banaketa hori dakar eta lan banaketa hori da einbaten lan banaketa intelektuala eta manuala, ez? Orduan, hola, holako arazoak dauz, Ba, Sobieter bat asunan, elburu batzuk gurasian eta ez zian hori lortu. Fabrikatan, langileak, autoagestu nobingoen fabrikak, euroko kontrola, gero hori segidan, ez zen posibila izan. Gerra zibila torri izan, hori doz asko ez. Alde batetik, marxistak izan dugina e, oso logikoa da. Hau da, boteriak gero eta zentralizago egon, gero eta eficienteak izango gara, etxaila, etxaila apurtzeko. Kanpoko etxaila eta gure barneko etxaila. Alde batrik hori bako lehokia, Baina, e, gero gure helburu badin bada, batzar popularan bidez, gizartia aurrera eta hatia, kauria zailtasuna moan e, urteten dira, ez? Zer lain, posible, kultura politiko bat sortzeia, eta gaina sortzea baizik, eta jasangarria izatea, zati beti sortzen da, iradutza hori da, bat bat batian bum, esplosinua, jentean adau interesetuta, eta orte burtsia bum, eta egiten da, itzalitzen da. Zer lain posible, kultura politiko haundi bat, herri batzaran bidez, boteri hartzeia, modu jasangarri baten, eta gainera efizienteki. Efizienteki produksioa aurreatateko, eta etxaiari aurreiteko. Hor dagoerra zua, eta hori ez tala inoiz, inoiz, inoiz, lortu. Zatik, Zobietar batasunan irautzata gero beste irautzanak azizian, Zobietar batasunan bukatu zanean. Zobietar batasunan irautza noiz bukatu zan? Ba, hazi, eta ja. Zatik, boterera jauzian, eta Zobietak ja ez zuein funtzionau. Eta ja, orte gaur, ja, jazta, ja, berez, Ba, eh, leninismoko onarri, onarri xa, hau da, Sovieta genketia, ja, ez zen posible izan. orduan hor hori da, arazua. Horre, eh, esaten da ez, ba, eh, marxismoan adidez, teknologia neutrala da. Hau da, teknologia ez da esonaz txarra da, zuk emutintzatzen erabidean inguruan, ez? Eta, ero, antidesarroismotik hori pinjima kritiko bekin da, eta teknologia ez daugela ez da neutrala izan. Ba, lehen aipatuten den avidiak, gizarte industrial ahondi baten bizi bagara, hori aurrera atateko eta adibidez, merkatu eliminaik bu eta planifikazio bat jarten buk, planifikazio bat, gizarte, industrial baten segura hau bat, burokrazia undi bat agonbida, derrigorrez, zatik, hori administraguen bida. Eta hori danok ezin jubat administragu, zatik, lan banak eta undi bat agonbida. Bi, hori zontaltasuna oso baldintzatuta duk. Zatik, planifikau eta baldin bau, gura hau esan, punktu konkretu batzuk hartzen dagoia erabak isak, eta dakoia informazioa. Orduan, zenbaten ein baten, sozialismoan frakasua, eztan Gizarte lan ondorioz. Reflexi nio. Gaukeo problemia, sobietar batasunean, adibidez, industrializaz nioa, ez bauen e, bau garatzen, hau da, industria ez bauen garatzen, sobietar batasuna galduin gauen. Osa, erriborrez, enfrenta guen bizan etxaiari, eta etxaiari enfrentaiteko, produzi nioa, onditu guen bizan, gentiari jaten emuteko, eta armakiteko. Hor dago, paradai joekua. Hau da, paradai joekua. Egin baten, Eh, gizarte industrial bat guru, kapitalismo enkontraiteko, gizarte industrial horrek zen batean joalbi detzen dozku, gure elguru batzulorzea. Vale. O sea, yo creo que en parte estamos acabando en un debate bastante circular, eh, porque eh, el concepto de partido... Eh, tiene una problemática que se, se puede se puede entender de, de diversas maneras, ¿no? Y eh, en, en, en esta charla pues eh, se está definiendo partido principalmente como eh, como estructura eh, como, vale, como partido bajo el bajo el centralismo democrático ¿no? y es, ha sido como eh, una definición que, que hemos tomado sin, sin hablar antes del debate de qué significa realmente partido, porque históricamente, por ejemplo, el anarquismo de Malatesta o así ha, y diversos tipos de socialismo han hablado de partido, pero bajo bajo distintas definiciones, más o menos como si… pero más o menos… Eh, bajo el signo de que es una organización política. Y se ha hablado de organización política y yo creo que sería... He estado, hemos estado hablando en la cocina un poco de ello. Eh, y yo creo que lo que sería interesante en este debate y lo que estaría lo que estaría guay que compartiéramos entre los distintos colectivos e individualidades es cómo entendemos que ha de ser eh, una organización revolucionaria. En, en primer lugar, Eh, una organización global de clase, sí, o sea, yo creo que muchos podemos coincidir con eso, pero luego la cosa es de cómo, cómo está formada esa, esa organización, porque muchos de, tú, tú habías dicho, creo, por ejemplo, como que el, el problema del, del partido no era la forma partido en sí, que había una lucha de líneas dentro, no eh, habías definido, no con la palabra de lucha de líneas, pero habías hablado de lucha de líneas, dos, dos ideologías dentro del partido que, que luchan por distintos intereses. Uno, eh, un interés más reaccionario que es. Pero yo me pregunto, ¿no es la propia forma partido entendida bajo el centralismo democrático lo que ha facilitado, gracias a un exceso de autoritarismo, a una centralización democrática? que arroza el absurdo para mí, no es lo que ha facilitado que haya esa lucha de líneas dentro. O sea, no, no estarán en la forma el problema. Estaría bien. Que en, en vez de luchar entre distintos... Ah, partidos sí, partidos no. Habláramos de organización específica de clase y, y pensáramos cómo debería de... De, de organizarse como tal. O sea, como... No sé, yo yo creo que eso daría más contenido a la charla. Si no, vamos a acabar en, el, en la discusión histórica de que si China fue insuficiente, que si el 36 duró poco y es que no es el punto. Todas las experiencias revolucionarias de todas las escuelas del socialismo, sea la marxista, sea la anarquista, sea la del socialismo utópico, hasta ahora no han llegado a sus objetivos finales. Y eso es innegable, o sea, la discusión no puede pararse en términos históricos, yo creo. Eso. Eh, sobre eso, bueno, estoy totalmente totalmente de acuerdo con la, con la reflexión y creo que se ha puesto lo central sobre la mesa, ¿no? ¿Qué entendemos por partido? No tanto si, si sí o si no, porque si no sabemos de qué de qué hablamos, pues no, no tiene sentido oponerse o, o afirmarlo siquiera. <risa> Respecto al primer punto de la, de la lucha de líneas o el confrontamiento entre distintas tendencias, creo que eso es inevitable dentro de cualquier formación política, ¿no? Entonces, la cuestión es si asumimos eso y cómo lo enfrentamos. Y respecto a, a la idea de partido, creo que hay una crítica muy justa a lo que han sido los partidos comunistas durante, si se quiere llamar, la, la anterior o la revolucionaria, ¿no? Que realmente no ha sido una cuestión de mmm, definición, sino que realmente han operado así y han operado como eh, estructuras organizativas exclusivamente. Creo que es una definición importante y que si actualmente se quiere recuperar esa idea o se quiere dar algún sentido nuevo eh, se tiene que se tiene que criticar mmm, más severamente por parte de quien incluso quiere recuperarlo no no entenderlo tanto como eh, una, una estructura organizativa sino como mmm, los vínculos ideológicos y políticos del propio movimiento eh, revolucionario de la clase consigo mismo es decir como mmm, cómo se centra cómo se orienta etcétera y no mmm, más allá de si toma eh, una u otra forma, hasta qué punto es movimiento revolucionario organizado de la clase, porque en la medida en que sea eso, a mi juicio, es partido. Y para que sea eso tiene que tejer toda esa serie de, de, de vínculos, más allá de mmm, ser una estructura organizativa con, con, con tal nombre. no Porque, por ejemplo, has comentado que, que has militado en distintos partidos comunistas o bueno o que en, en cuanto menos en uno, yo creo que es bastante cuestionable cuanto menos que haya existido realmente un, un partido comunista digno de tal nombre en, en el Estado español propiamente más allá de lo que pudo ser la constitución primera del de, de PC con todas sus derivas que tuvo ¿no? entonces, si realmente se define con ese contenido como movimiento revolucionario organizado, el que exista un partido no es que haya alguien que se llame así sino que haya un, un proceso revolucionario en marcha y creo que eso es lo más, lo más interesante de su definición Sí, pero... Vale. Eh... Sí, vale. No, y a ver... Eh, eh, bueno, el tema de la separación que ha habido, bueno, que hubo, o el tema del partido, que estáis comentando eso, creo que estaría interesante comentar cómo igual, digamos, que la, la, esta disociación, esa separación se produce a partir de, de la Comuna de París, eso, ¿no? Es decir, en la Comuna de París... Eh, bueno, al analizar los hechos lo que ocurrió allí, por un lado estaba, bueno, bakunin, ¿no? Y por otro Marx, ¿no? Entonces ahí es donde se separa marxismo y anarquismo, ¿no? Y creo que el análisis la conclusión a la que van es que el fracaso de la comuna se debió más que nada a que no había una organización central o así, digamos una vanguardia que dirigiera, que lo que es el leninismo, ¿no? Que, que hubiera, digamos, eh, tomans sus manos eh, la iniciativa en aquel momento, en aquellos momentos Y entonces, como consecuencia de eso, eh, pues entonces fracasó la comuna, o quiero decir, eh, pues eh, las tropas de Tía esto derrotaron a la comuna y como consecuencia de eso, pues el, eh, pues esa ese horizonte que se abría, pues se cerró, ¿no? Y entonces eh, a partir de ahí pues y de los análisis de la comuna, del fracaso de la comuna, pues surge ya lo que es el Partido Comunista, ¿no? Bueno, decir, bueno, que después se llama Partido Comunista, pero quiere decir que tuvo la necesidad de, de que haya una vanguardia, digamos que sea la que la que dirija una, la guerra, porque al final o sea, el tema es que como que digamos que ve, o sea, la necesidad de que haya una dirección central es debida a que estás en una situación de guerra. Entonces, en una situación de guerra no es lo mismo con una situación de paz que, que bueno, pues que digamos puedes definir decisiones o puedes dejar que se desarrolle de una manera u otra la una organización, sino que hace falta, digamos, tomar eh, decisiones en, mom en momentos muy concretos y de, de manera muy definitiva, así, ¿no? Bueno, y eso. O sea, vuelvo otra al tema a la historia, ¿no?, quiero decirle, ¿eh? para entender por qué, por qué hay esa necesidad de que haya un partido, ¿no?, dirigiendo igual, pues, en lo que es el cambio, o un movimiento revolucionario, o lo que sea, ¿no? O sea, es que igual realmente, no sé, o sea, se, se me ocurre ahora, ¿no? Pensando con las intervenciones. O sea, igual realmente al hablar de estrategias revolucionarias eh, hay que aplicar ¿no? realmente un análisis materialista de, o sea, del día de hoy, de cómo estamos. sea, hay una desarticulación y una desideologización política O sea, hay una desarticulación y una desideologización política total. ¿Cómo puede el movimiento obrero, llamámosle de vanguardia, si, si queréis, por referirse de vanguardia a más politizado, con una acción concreta revolucionaria, que ¿cómo puede ese movimiento crear eh, una herramienta? Llamamos la herramienta porque a lo mejor de su desgaste histórico, la palabra partido hoy crea un imaginario colectivo que no que no se corresponde con todas las definiciones históricas que ha tenido la palabra partido y, y puede crear repulsión de y de hecho yo creo que la mayoría de la gente de la calle le dice partido partido socialista partido comunista partido anarquista ya eso sí morón y, y van a huir o sea cómo se puede crear una un, una herramienta de clase o sea qué habría que hacer? ¿Qué eh, con quién habría que aliarse? Las luchas parciales, o sea, igual habría que participar de ellas también. ¿En, ¿En qué en qué ámbito se sitúa la teoría? ¿En qué ámbito se sitúa la práctica? Yo yo creo que hay que estudiar esas cosas para realmente crear otra vez ese, ese poder, llamémoslo así. No sé, o sea, yo creo que el debate actual pasa pasa por esas, porque No sé enfrentando distintas versiones de vanguardia en abstracto, yo creo es que pff, no, no creo que llegamos a ningún término no sé o sea por ejemplo hasta dónde estaríamos dispuestos a a replantearnos a hacer autocrítica a librarnos de algunos dogmas a hacer alianzas hasta, hasta qué punto hasta qué punto podemos. ...construir esas estrategias de clase. Yo creo que es lo realmente interesante aquí. Bueno, yo solo una cosita añadiré... ...pues la respuesta... ...la respuesta está en la naturaleza. Y Kropotkin es buena guía en ese sentido cuando nos muestran el apoyo mutuo múltiples ejemplos de, del trabajo colectivo en los seres vivos. La respuesta es biológica, es comprender también cómo las células hacen tejidos que forman órganos y yo sí pienso que, que la dirección va, va por ahí. Por eso antes, he hablado así de, de los partidos además de que son ya una experiencia entiendo yo finiquitada pero que bueno que, que se sigue ahí intentando pero que nadie nadie me diga que aquel que forma un partido lo que pide a todo el mundo es que vaya a su partido y a saber con qué intenciones yo ese campo lo, lo he tenido lo he tenido cercano y Y sí, y sí tengo una apuesta clara por, por esas formas de, de organización, de, de base, que le llamamos movimientos sociales o como queramos llamarle, pero que, que sobre todo, eh, deben de impregnar nuestra vida cotidiana. Y, y ahí es un poco ahí encontramos la, la respuesta. nadie que, la, que quiere coger el testigo. Y a modo de conclusión pues dar su opinión o lo que fuera. No sé qué es. Tenéis otra. las ocho y cuarto. No sé, digo, para ir cerrando igual el tema. Sí... Si nadie quiere formular algo en alguna opinión en forma de conclusión o lo que fuera, de lo que piensa él no sobre lo hablado, me refiero. Y si no pues no sé, si cerramos el tema. Sí, un poco yo creo que ay, por buscar lo que algo en lo que todas estemos de acuerdo, yo creo que Eh, los sujetos revolucionarios, la gente que, revolucionario que tiene intención de llevar adelante junto con otras personas un proceso acelerado de transformación social, tiene que dotarse de una organización fuerte que sea capaz de, de pilotar ese proceso. La, las diferencias de fondo, que no sé si las hay o no, es, es el, el nivel de democracia interna que tenga esa organización. Y porque si en esa organización no hay eh, suficiente democracia interna, dentro de esa organización van a surgir nuevas clases sociales que con el tiempo serán las clases sociales de esa sociedad que, que va a crear esa organización. Entonces, eh, nos volvemos a encontrar con una sociedad de clases. En la Unión Soviética sabíamos que había grandes clases digamos fuertes, sobre todo la gente que estaba en el politburó la gente que estaba al frente de, del partido, pues era de, tenía unos niveles de renta mayores que el resto de los trabajadores. ¿no? Y también cuando hablemos de, de esa organización de, de clase, tampoco tenemos por qué pensar en una organización homogénea tenemos que pensar que esa organización tiene que partir tiene que respetar la diversidad de, de sujetos que la componen y tiene que dar oportunidades para que para que dentro de, de esa organización pues puedan haber minorías que puedan expresar su puedan expresar su, su opinión y que se sean tenidas en cuenta o sea al final no se trata de de que no haga falta una organización que yo creo que todas estamos de acuerdo con que hacen falta una organización o un conjunto de organizaciones que puedan conseguir digamos la hegemonía más que el poder, digamos la capacidad para cambiar las cosas, que sería la hegemonía y, y no tiene por qué ser digamos eh, una organización autoritaria ni tiene por qué ser una organización homogénea como en Corea del Norte que tengan que ir todos vestidos de la misma manera y mostrarle reverencia al líder y no sé que, que se pueden y bueno y luego en la, en, a lo largo de la historia hay hay experimentos de organizaciones híbridas entre el anarquismo y el, y el, los partidos comunistas como es el movimiento consejista el movimiento autónomo la autonomía operaria en Italia también hablaba de partidos siendo autónomos y tal pero bueno era un partido que no se presentaba a las elecciones. O sea, que, que no tenemos por qué agarrarnos a dogmas, ni que yo simpatice más con las líneas anarquistas, pero pues tampoco me voy a agarrar a los dogmas anarquistas, evidentemente, porque pienso que sí que hace falta una organización una organización de clase que, que, que pilote los procesos hacia la revolución, no sí. sé. Bueno, a mí la verdad me gustaría ir más a lo práctico, un poco preguntaros a ver, ya que hemos abarcado tanto lo teórico, preguntaros a ver qué planes tenéis para la semana que viene, por ejemplo, porque yo la revolución la entiendo, pues eso, eh, la organización para cubrir como mínimo pues los recursos básicos, que pueden ser la comida y la casa, entonces a partir de ahí a ver quién, no sé, a ver quién se apunta o a ver quién que tiene ganas de verdad de empezar mientras llegamos a esa utopía ¿no? de compartir est, este objetivo en más a grande escala pues experimentar o, sí, tomarselo como experimento no sé buscar un, un camino para para tener lo básico ¿no? y poder emplear la, nuestra energía en lo que en lo que queremos no dejar un poco los trabajos asalariados y, y dedicar la energía más directamente a lo que queremos conseguir. Yo, bueno, ya no sé si de qué planes para la semana que viene o dejar el trabajo asalariado, pero yo sí que es verdad que me quedo con la sensación de que, bueno, pues igual sí si hemos tenido un debate, pues no digamos, a muy altos niveles, ¿no?, con palabras que suenan mucho, Pero sí que es verdad que yo cuando pienso en estrategias para la revolución, pues, pues, eh, pues sí que es verdad, igual de, de lo pensar como un poco más, algo más llevado a lo práctico. ¿no? Porque me da la impresión que, que al final todos estos debates que, que podamos tener están un poco a un nivel, o sea, muy alto. no Me parecen un poco castillos en el aire, pese a que son necesarios, es verdad. Pero, pero me da la impresión de que estamos hablando mucho pues de, del proletariado proletariado revolucionario de y creo que ni siquiera estamos teniendo en cuenta pues, la, la situación de hoy en día o el proletariado de hoy en día. a mí cuando se habla de proletariado revolucionario a mí lo primero que me viene a la cabeza es cómo conseguir eso ¿no? un proletariado revolucionario a día de hoy no lo es creo por ejemplo que a la mañana pues habían salido pues algunas ideas bastante interesantes pues en la charla en la de Ecorescaies y, y todo esto pues de cómo incidir o cómo cómo hacer las cosas y me quedo con la impresión, o sea, de que hemos tenido un debate guay, ¿no? sobre una organización de clase o de cómo llegados a un punto en un proceso revolucionario, cómo llevaríamos todo eso adelante, pero sí que es verdad Que, no sé, me quedo con la sensación de que a día de hoy esto es un poco, pues eso, construir castillos en el aire. O sea, no, no no veo por, no sé, no sé si me explico, soy bastante malo, pero pero eso, no sé, me quedo con un poco con esa sensación. A mí, mira, lo interesante es que como hemos estado a la mañana en Correscalle y… Es como unir la práctica con la teoría de la tarde, pero tampoco no ha sido teoría solo. A mí me parece que en su conjunto hasta viene. Yo que estaba en la mañana también como tú. Bueno, es verdad que estos debates, bueno, no están mal. A mí al final es interesante, claro, pero como es complementario, también a la mañana se habla aún más de, de movimientos sociales, que podemos hacer, cómo nos podemos... Eh, juntar, como no no sé igual es que no estamos acostumbrados, pero bueno yo entra viendo es una perspectiva complementaria, no me parece mal Bueno, ya llevamos un tiempo y si queréis lo cerramos aquí el tema Bueno, yo solo he estado escuchando, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, con las últimas intervenciones, con la que he hecho… muchas cosas. Yo lo único, eso, eh, echar un, un poquito… como decirlo? algo Un poco, un poco de optimismo. Eh, esto de la, la revolución, no se sabe, siempre la revolución como definición pues es un cambio, ¿un cambio de qué? Aquí, por supuesto, está claro que ha sido un cambio con un poco de ideología izquierda o más allá, o sea, una revolución exactamente de clase, pero los de derechas o los que tienen el poder en el mundo también hacen sus revoluciones, o sea, sus cambios. También se puede llamar revoluciones. Entonces, bueno, lo que quería decirles un poco, me he un, un punto positivo, y tampoco sin irnos a las revoluciones mundiales, eh, hay gente que hace revolución en este momento, en este barrio, en esta ciudad, en, en, eh, en Ibuzcoa, en Euskal Herria… O sea, no hay que irse tan lejos. Hay gente que trabaja poco a poco por, por, por cositas en su sitio, entonces, con un claro potencial ideológico de revolución. De revolución, por ejemplo, en este barrio, pues de formar este chisme, este gune, o de que no nos quiten cierto terreno que hoy en día es rural, en el que trabaja gente ruralmente, que es un sitio paisajístico para crear un polígono que no tiene ningún sentido, ni hace falta. No sé, es, es, hay gente que hace esas revoluciones pequeñas cada día en su sitio ¿no? y cada día en su casa. O sea El cambio, por ejemplo, de, cómo vivimos, de como, no sé, cómo vivimos, qué vamos a hacer la semana que viene, ¿no? pues yo vivo de una manera, tú vives de otra, Hay gente que vive ocupando, otra gente vive, pues se gana la... vivir tienes que vivir, tienes que de alguna manera conseguir tus medios de vida. Entonces, pues algunos pues trabajamos de una manera, hemos trabajado de otra, algunos tenemos algunos ahorros porque nos lo hemos currado, no no porque nos los han dado, yo no tengo ninguna herencia, ¿eh? yo lo que tengo, lo tengo, como me lo he currado. Y bueno, no sé, echar ese punto positivo, ¿no?, de, de que bien, la teoría, hemos hablado mucha teoría... Se han inventado 20.000 maneras de hacer revoluciones de clase. Eh, estamos, creo que, en otro, en otro en otro formato de mundo hoy en día en el que pues, quizá nos tenemos de repensar el cómo hacer otro tipo de revolución con este formato que tenemos ahora. Porque, claro, pues efectivamente, sigue ganando quien sigue ganando. Y, por acabar, eh, yo, desde luego... Eh, Eh, a donde iría claramente a dar es al, a la economía mundial global o local o quien sea quien maneja quien maneja la pasta. A esos hay que darles. A eso es donde hay que ir. hay que ir hay que montar otro sistema económico. Eso es el, el mundo hoy no se rige ni por estados, como os han dicho el estado es un concepto El estado puede ser, pues incluso abierto cerrado puede ser identitario puede ser, hay maneras, miles de maneras de ser estados puede ser un estado solidario con el resto del mundo igual que los partidos el partido es un concepto una manera de organización punto pelota o sea se puede llamar de otra manera movimiento unión de movimientos coaliciones no sé hay, son conceptos entonces eh, yo lo creo que hay que crear es un sistema económico eso que yo creo que ahí es por donde se debería de ir Porque el mundo se rige económicamente, son bloques económicos los que dirigen el mundo y son los que tienen la pasta, los que tienen las armas, son los que dirigen el mundo. Así de claro. Pues bueno. Bueno, yo quería rematar con una pequeña reflexión, puede que esté equivocado, pero bueno, yo creo que en realidad el mayor poder hoy en día lo tiene el consumidor y bueno… Eso, la, la demanda de cualquier producto. O sea, claro, cada claro. uno individualmente y como consumidor. ¿Qué que tienen la, la presta? ¿Qué te dirigen a lo que tienes que comprar? Bueno, a, a, a, a... sí qué? Sí, pero si uno no puede... Sí. De, como, mí, sí. Porque yo sí si uso ropa de su mamá, ¿no? Sí. Croques, mis muebles en casa son medio de la basura, que, mm. la, que me lo sé, repito yo, me lo sí. Sí, pues no, eso me refería que, o sea, claro, uno solo como un grano de arena no puede cambiar el mundo, eh, pero si individualmente todos como consumidores eh, fuésemos responsables, yo creo que no estaríamos ni en esta situación, sí. Yo creo que ese sería el comienzo, pero bueno. Si nadie más tiene ninguna conclusión, ninguna reflexión, acabamos aquí. Vale, perfecto.